Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí en el aire primera tarde y estamos eh, por charlar con eh, Joaquín Moreno que es nadador de Aguas Abiertas, Pampiano, y que está nos está representando a toda la delegación argentina y obviamente a nuestra provincia en eh, los Juegos Panamericanos de eh, Santiago 2023. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo andás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo Bien. ¿Todo bien por acá? Y bueno, y me imagino muy feliz de estar representando a la Argentina en un certamen tan importante que además es clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Sí, sí, la verdad que muy muy contento y bueno, con la, con la exigencia de, de dejar bien parado a Argentina, así que nada, muy contento. ¿Hoy en día en qué, en qué parámetro de nivel estás y cuándo va a ser tu primer día de competencia? Todavía ahora seguimos en el proceso de estar entrenando, bajando un poco los metros. Ajá. La verdad que estamos muy bien, estamos preparados para cualquier situación, así que vamos a ver cómo se da la carrera y, y competirlo. Compito el domingo yo, 29, doy 10 kilómetros, así que bien nada, un momento para concentrarse nomás. Comentale y comentanos también a nosotros y a los oyentes de, de qué trata... Eh, eh, en la natación en, en aguas abiertas y cómo es la competencia en sí, eh, cuál es el método. Bueno, aguas abiertas es una competencia que se basa a nadar ya sea en lago, río, mar, eh, mm. todos esos lugares y se compite 10 kilómetros ya que la disciplina olímpica, eh, así que se compite 10 kilómetros en circuito que en general los circuitos son de vueltas de 2 kilómetros y medio. Así que son dos horas nadando eh, seguido. ¿Y cómo es la, la preparación para nadar estos 10 kilómetros en una competencia oficial y dos horas eh, seguidas sin parar, imagino porque ahí dentro del agua es eh, imposible tomarse un, un descanso? Ah, entrenando, entrenando muchos metros, muchos ritmos, uh -huh. eh, entrenando el sistema físico, la resistencia, la fuerza... Para que no llegara los últimos dos kilómetros y que no tengas nada de eso, podría ser lo peor que te puede pasar. ¿Es más resistencia que velocidad o no? Eh, resistencia es llevar un ritmo sí. durante las dos horas y poder cerrar fuerte, o sea, acelerar un poco más de lo que venías nadando. Perfecto. Eh, Hoy en día... Eh, ¿Cuál va a ser tu objetivo en esta competencia en 2023 sentido juego 20, 20, 20, 23 de los Juegos, juegos Panamericanos? Eh, ¿Cuál va a ser tu objetivo? ¿Si de medalla, de podio, de mejor marca? No, no. Eh, yo creo que todo lo deportista es una posibilidad de medalla. Bien. Eh, vamos a ir a buscarla y nada. La, la, eh, la tengo en la cabeza de hace rato. Uh -huh. Así que el principal objetivo es una medalla y si no es dejar muy bien parada Argentina, lo más cerca al podio eh, ese es un objetivo secundario sería, si no se consigue la medalla ¿Cómo lo, ha, eh, ¿Cómo lo ha recibido Santiago a todos ustedes allí argentinos de la delegación y cómo vieron la, la Villa eh, eh, Panamericana en este sentido con, y cruzarse con tantos deportistas Bueno, yo todavía no he llegado a Santiago, estoy en Bolivia entrenando bien bueno, Hoy a noche ya salgo para para Chile, bien pero yo tengo muchos amigos que ya están allá y la verdad, se, según lo que se ve en Instagram, que hay muchos presentes, mucho mucho cariño, hay mucha conexión ahí entre los deportes de Argentina, así que hay una unión bastante sólida, se ve, y, y se ve que se está pasando muy lindo allá, así que... Muy ansioso y con muchas ganas de llegar. Con ganas de estar ahí, imagino. ¿Cómo manejas esto de la altura? Me contás que estás en Bolivia, eh, ¿te afectado o cómo lo, lo llevas? No, no, bien, bien, lo llevo bastante bien. Mm. Eh, cuestan los primeros días, mm. pero mientras van pasando el día te va adaptando y, mm. y van saliendo cada vez los trabajos más fuertes, así que contento con esta preparación y nada, con grandes expectativas. Por último, y bueno, agradeciéndote el tiempo y la, y la predisposición, eh, ¿qué le recomendás eh, a algún pibe o una piba que quiera empezar a hacer natación de, en, en aguas abiertas? ¿Cuál es el proceso para poder adaptarse y al menos eh, competir y hacerlo de, de manera correcta? No, no. Primero hay que empezar a entrenar, porque okay. eh, ir probando a poco agua abierta, ya sea un kilómetro, 2 kilómetros, y perdiéndole el miedo al agua, ya sí. sea en modo agua abierta, porque en agua abierta no se ve el fondo como en una pileta. Sí. Así que eh, lo, lo bueno sería ir perdiéndole a poco el miedo y, y buf, agarrando el gustito ese lindo de la competencia de agua abierta. Sí. ya no es por tiempo, sino son objetivos. Eh, qué sé yo. Y diría... Hoy quiero llegar a 3 kilómetros, me entreno para 3 kilómetros y el día que llego y llego a 3 kilómetros es una sensación hermosa porque claro. te entrenaste por eso. Claro. Y después van bueno, a ir sumando para arriba, imagino. Claro, sumar experiencia y de a poco se van a ir dando las cosas. Eh, si uno se entrena con mucha cabeza y con ganas de hacer grandes cosas, eh, en algún momento van a llegar las cosas, ya sea un selección argentina... Eh, ser campeón argentino, llegar a, a competir en Europa, no sé, eh, todos esos objetivos se van a poder cumplir si uno tiene la cabeza para ir buscando esos objetivos. Sin lugar a dudas. Bueno, te agradezco Joaquín y, y no estamos hablando, eh, avisarnos obviamente cuando llegues allá de Santiago que te estaremos siguiendo eh, en el domingo, primero cuando debutes y después día a día en esta competencia. Dale, Edith, muchísimas gracias por la invitación. ahora gracias.